Kaiso kaiso ongieto ri Hola, soy Raizo, Hoy tenemos una entrevista muy especial. Tenemos con nosotros a Rodrigo, eh, del sector internacionalista del MST, del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, de Brasil. Aprovechando que está por aquí unos días, eh, pues le tenemos aquí con nosotros. Queremos agradecerlo primero a Ascapen por facilitarnos la entrevista. Eh, Arrachaldeón, Rodrigo, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias por la, la recepción. Bueno, es un placer estar acá con ustedes por poder intercambiar un poco de las ideas, de las luchas y de nuestros procesos comunes, ¿no? Y les agradezco a la invitación. Nada, nosotros agradecemos que estés por aquí. Bueno, pues quizá en primer, en lo primero es que nos expliques un poco a los oyentes qué es el MST, quiénes sois, quiénes Bueno, el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, ¿no? tenemos este año estamos cumpliendo 41 años de, de lucha, de organización, de movilización. Es un movimiento social, popular, ¿no? de masas, brasilero que eh, busca básicamente organizar los trabajadores eh, del campo, y la sociedad en general para la conquista de la reforma agraria y la construcción de un proyecto popular para nuestro país, que en el sentido general para nosotros es nuestra vía al socialismo, no nuestro objetivo de transformación eh, de la sociedad. Eh, entonces, básicamente es eso del movimiento. no tenemos Nacimos y tenemos hasta hoy tres grandes objetivos. El objetivo de la lucha por la tierra, ¿no? de, de, de la democratización de la tierra que en Brasil tenemos, Es un caso muy concreto ¿no? y estructural de nuestra sociedad. En ¿no? Brasil, un por ciento de los propietarios concentran más del 50% de, la, de las bueno, propiedades. Un gran de, de latifundismo. Sí, y, y también la conquista de la reforma agraria, una perspectiva ¿no? de un camino también que es más amplio que solo la lucha por la tierra. Y también esta perspectiva de construcción de un otro proyecto, ¿no? un proyecto de transformación. Y eso como decía antes ¿no? nuestra vía de construcción de, de una de superación del sistema capitalista y la construcción del socialismo entonces en esos 40 años ahí estamos organizados en más, en 24 estados de Brasil, Tenemos hoy ya en números concretos eh, eh, aproximadamente 450.000 familias que conquistaron el acceso a la tierra. Es ¿no? que para el, esas cifras son impresionantes. Claro, entiendo que es un país muchísimo sí. más poblado, pero claro, impresionan aquí esas cifras, claro. Y producto de mucha lucha, de mucha solidaridad, eh, tanto de la clase trabajadora en Brasil y también de muchos compañeros y compañeras del mundo. ¿no? Entonces, somos también muy agradecidos por toda la solidaridad internacionalista que recibimos en nuestros 40 años y bueno, también hay como forma de aportar a estos procesos por entendernos justamente eso, ¿no? Que mm. la lucha no se limita a nuestro territorio. Claro. Y también creo que sería importante, ¿cómo os organizáis, tanto la organización en sí, de manera pues, asamblearia, por, y luego cómo se organizan esas comunas, esas tomas de tierras? Es interesante cómo se organizáis en todos sí. los niveles. El primero, eh, pienso que hay un marco incluso en la, la historia de la lucha de, de, por la tierra en Brasil, ¿no? que, que se inaugura también. En ese momento estamos hablando del fin de la dictadura en Brasil, el fin de los años 70, cuando hay un reascenso de la lucha de masa en nuestro país, ¿no? con los movimientos, con el nuevo sindicalismo en las ciudades, de la organización de un sindicato autónomo que se produzco figuras como el propio hoy presidente Lula y todo eso de movimientos masivos de la ciudad. Uh -huh. Diversos otros movimientos de organización también en la ciudad, no solo el movimiento sindical, pero organizaciones urbanas. Y en el campo se retoma y ahí está una marca que cargamos hasta hoy, ¿no? que es la marca de la ocupación, la toma de las tierras, como una perspectiva de denunciar esa estructura agraria de nuestro país, ¿no? Entonces, pienso que es la, la ocupación como herramienta de lucha es una marca muy concreta y a partir de eso fuimos fuimos desarrollando un proceso, ¿no? Claro que fuese ese también adaptando a la realidad de la lucha de clases en el campo en nuestro país. no Entonces, además de las ocupaciones, la cuestión de tener espacios permanentes de, de organización, que llamamos de campamentos, no uh -huh. donde organizamos las familias desde el comienzo en una perspectiva ahí integral de organización. Donde diríamos, desde el primer día que llega a un, a un campamento, ya se comienza todo un proceso de organización, de división en núcleos de base, de organización. Y este proceso también va generando un proceso de formación política de esta base social. Como te decía, somos un movimiento de masas, o sea, quien todos los, organizamos todos los trabajadores eh, sin tierra, los trabajadores que tienen una perspectiva de acceder a la tierra, independiente de sus ideologías, de sus credos, de todo eso. Entonces, el movimiento en sí también es una gran escuela de formación claro. desde el comienzo, Y que comienza en el proceso del campamento que que la construcción de una toma de conciencia también. Tomar la tierra es también tomar la conciencia de clase, conciencia de quién son nuestros enemigos. La práctica y la teoría van unidas, la práctica va haciendo teoría, la teoría va creando práctica. Exactamente, exactamente. Desde una perspectiva de la educación popular también, porque de generar una concientización a partir de un modelo de educación liberadora, de quien nos liberta también de todas las amarras de todo eso. Entonces... Y tuvimos muchos cambios en este proceso porque, por ejemplo, en el comienzo del movimiento tuvimos un enemigo muy claro que era el gran tierrateniente, propietario de tierra, ¿no? que tenía que, que concentraba eso, pero también hubieron cambios importantes en la estructura ¿no? del, del propio capitalismo a nivel global, con la, el proceso de la globalización, la, la mundialización, todo se transformó también nuestro nuestro enemigo en el campo en Brasil. Si antes era este latifundio improductivo en los años 80, en ese momento inicial del movimiento, hoy tenemos ahí lo que llamamos el agronegocio, no el agrobusiness, no controlado y hegemonizado por los grandes bancos y las empresas transnacionales. Entonces, eso también nos puso la necesidad A partir de la práctica, de la reflexión, de la teoría, de la nueva práctica, de también irnos incrementando nuestros métodos de lucha, de presión, por eh, hacer, ¿no?, de conquistar la tierra y, y seguir luchando por la reforma agraria que históricamente en nuestro país eh, no hubo, ¿no? Claro. Sí, porque sí que es verdad que eh, por lo que he leído eh, hubo mucha batallas con eso con el, el tema de tierra improductiva, vosotros la ocupabais, luego el Estado tenía que demostrar si era improductiva o no, ¿no? Entonces, en ese caso se otorgaba o no se otorgaba el derecho a estar temporalmente, ¿no? Eso era como muy significativo el productivo o no productiva, ¿no? Exactamente, exactamente. Incluso una de las conquistas principales Que, eh, que tuvimos en conjunto con la clase trabajadora. Siempre cuando hablamos de eso no, no decimos que es una conquista solamente del MST, ¿no? porque el MST más uno de los movimientos de, de lucha de organización en el campo, pero siempre actuamos en conjunto con la clase trabajadora que está en las ciudades de todo eso. Siempre fue un factor de mucha eh, unidad en torno a ese tema. Eh, y especialmente una conquista. de los años 80 estamos hablando de momentos de la historia de Brasil, de un, del último gran ascenso de la lucha de masas. Y conquistamos en la, nuestra constitución después de la dictadura, que es la constitución que hasta hoy vigora en nuestro país, eh, un artículo muy especial que es la función de la propiedad de la tierra, donde pone ahí que la tierra debe cumplir su función social. Entonces también es en ese sentido ¿no? que tenemos, y cuando nos llaman de nos atacan diciendo que el MST es terrorista, que el MST ocupa, las ¿no? que agride la propiedad de privada, de todo ese discurso hegemónico ¿no? de los grandes medios, siempre financiados, claro, por claro. estos otros, por el otro lado, nosotros decimos no nosotros estamos luchando por algo que está en nuestra constitución no claro. entonces esto también esa dialética de luchar a partir bueno de una cuestión concreta que está en nuestra constitución que es hacer cumplir la constitución y que la tierra tenga su función social claro. que es para producir alimentos para todo el pueblo que no esté en manos de una pequeña eh, parcela de la sociedad ¿no? que concentra claro. la propiedad de la tierra y concentra consecuentemente la riqueza de nuestro sí, país imagino que encima con eso pues, os acusarán de robar tierras quizá al pequeño propietario no al mediano, igual que pasa aquí un poco pues quizá con la ocupación de casas o de gasteches o de espacios que siempre pues aquí se intenta como dices tú ocupar eh, casas de los bancos casas desocupadas y darles un uso social en forma de gasteche de centro social de, de vivienda y siempre pues se tira por eso de es que le están ocupando la casa a mi abuela es que no es que no se ocupan casas de una abuela se ocupan casas de los bancos imagino que aquí igual se mira muy bien, qué casa está vacía, de quién es, si es de un terrateniente... Es, es... Claro, eso no. es el, el discurso hegemónico ahí, el discurso que intenta, ¿no?, de, lo, de, la, de las clases dominantes sí. siempre es eso, no poner incluso en contra, ¿no? Y siempre hay este miedo, incluso... En te Brasil. vas a ir de vacaciones y va a venir el MST y te va a, no, a ocupar la el tierra... El MST va a ocupar tu casa, el MST sí. va a llegar... Y eso para mí es la, la, la cuestión, ¿no?, de cómo se, se genera un discurso y que también por nuestra construcción... En el tema de la producción de alimentos de alimentos en general también, ¿no? Hoy el MST es el mayor productor de arroz orgánico, el arroz eh, bio de, de América Latina, ¿no? Oh, yeah. Entonces, la, los 40 años también pudimos demostrar en la práctica, ¿no? Los resultados concretos de que lo que es significado de una reforma agraria. Well. Sin perder nuestra ideología, sin perder nuestro camino, eh, entendiendo que no conquistamos la reforma agraria todavía, ¿no? Conquistamos... Well demos un paso importante que es conquistar y mostrar concretamente que es posible. Pero los discursos siguen y cada vez más, ¿no? Porque... El gran miedo en realidad que tienen no solo del MST, pero como ejemplos que tu... mm. es que esa gente tome conciencia, ¿no? Claro. Esto porque es la una ocupación no es solo, una, como decía antes, no es solo una ocupación de tierra, es también una toma de conciencia claro, del pueblo. Claro, sí, es una acción política, a Es una sí, acción política claro. que, que genera conciencia y, y siempre ahí se despierta para entender quién son los verdaderos enemigos del pueblo, ¿no? ¿Quiénes son por detrás, están claro. por detrás de eso? Y los campamentos, las comunidades, digamos, ahí ya la organización se forma ya en forma de comuna, digamos, por ejemplo, imagino los productos, aparte de abastecer a la población, imagino que se forman de forma cooperativa, ¿no?, para luego su venta y producción. Explícanos un poco cómo se genera. O sea, sí, eso esto. es interesante porque en la medida que vas avanzando, vas abriendo nuevas cuestiones, ¿no?, para la organización. Claro. Entonces, si en el comienzo, lo que movilizaba concretamente era acceder la tierra, ¿no?, y la lucha por democratizar la tierra, ¿no?, Eh, después, bueno, se abren cuando se conquista lo que llamamos de asentamiento, que es el segundo paso, que, que es la conquista de un determinado espacio de tierra. Estas familias que ya vienen de un proceso de organización, tenemos que bueno pensar cómo vamos a producir, por ejemplo. Claro. Y ahí adentra otra forma. Si vamos a permanecer en una lógica individual de cada uno produciendo claro. o si vamos a agruparnos en una perspectiva de cooperativas o de asociaciones, de, de formas colectivas. Mm. Y como esta gente ya viene también una perspectiva de de una vida más colectiva, de otra forma también, entonces se predomina este, ¿no? por lo menos eh, como propuestas concretas del movimiento que se organicen las familias a partir de procesos colectivos, ¿no? Rompiendo claro. con la lógica de, de, de la, la lógica individualista que predomina claro. en la sociedad. A partir de eso, por ejemplo, se abre la contradicción que vamos a hacer con los niños que están ahí, entonces claro, el debate ahí... de la educación adentro, adentro. Claro, y me imagino que dices lo que dices tú, guarderías públicas para tener esos niños eso, al cuidado, Exacto. comedores populares, me imagino que ya enlazas con Exactamente. todo. Exactamente. Vanse vale. abriendo todo, de cómo vamos a producir, cuál es nuestra matriz de producción también, porque vamos a producir de la misma forma que, que, que se produce, no, es imposible. Bueno. Entonces, el debate sobre la agroecología, el debate de la escuela, cuál es el modelo de educación que vamos a construir en estos espacios, claro. el debate, bueno, en general de la infraestructura. Claro. Entonces, eso va abriendo también a cada sí, paso genera que genera conciencia, claro. No es lo mismo vender y que cada agricultor que tenga su, eh, su trocito que va a vender, que a lo mejor uno va a vender más que otros, que eh, continuamente la pequeña producción genera capitalismo. Va, pues yo he producido mucho más o, o mi producto se vende más caro que el tuyo. Sin embargo, si es colectivamente, al final es cómo ha salido la cosecha, nuestra cosecha, cómo vamos a venderla. Ya no es, se quita esa pequeña mental pequeña burguesa que no hace avanzar. Hacia Exactamente. No sin contradicción. No, claro, claro. Hay mucha contradicción en un eh. proceso, principalmente en un movimiento que se pone en una perspectiva de masas que está abierto. entonces Pero pienso que eh, en estos 40 años, más de 40 años, tenemos así como un saldo muy positivo, una evaluación muy positiva de eso. de, de, de Además de conquistar todos estos territorios, de conseguir organizar Por ejemplo, en, en números generales hoy eh, ya son más de 1900 aso asociaciones en el país, ¿no? de producción de una diversidad muy grande, ¿no? de productos e incluso relacionado a cada realidad eh, de, de, de la gran diversidad que es Brasil también, ¿no? Bueno. Entonces, esos son conquistas concretos, ¿no? de una vida digna en el campo. ¿no? De una vida más eh, como comunitaria, de una perspectiva que rompe con la lógica hegemónica en la sociedad, que es la lógica de la salida individual, que es la lógica ¿no? de cada uno por sí claro. y Dios por todos. Entonces, esto pienso que es, es el gran triunfo del MST en estos 40 años. Y también, por otro lado, lo que pone miedo en las clases dominantes. ¿no? Eso, por eso que nos atacan, por eso que nos dicen que claro. somos... Y, y eso tengo certeza que es pasa con todos los movimientos sea las ocupaciones urbanas en todos los claro. espacios porque esta esta toma de conciencia es el peligro para las clases dominantes, claro. ¿no? Y habéis conseguido ligar eso que siempre tanto buscamos los comunistas de la lucha del campesinado que se apoye en las ciudades y la lucha, o sea, es decir, por ejemplo, cuando hay algún algún asesinato de militantes del MST o hay algún juicio, los obreros hacen huelgas en las ciudades apoyando el MST, o sea, se compenetran, se Sí, tenemos muchos ejemplos en la historia, ¿no? Desde el comienzo esto es una marca de las clases dominantes y la violencia, ¿no? De las clases dominantes en Brasil y principalmente en el campo, una marca profunda de, nuestro, de nuestra historia. Y nosotros también sobrevivimos en 40 años en distintos momentos de la historia, distintas coyunturas políticas, ¿no? Te decía antes que comenzó la formación del movimiento durante la dictadura todavía, ¿no? Después cruzamos por el auge del neoliberalismo, después un momento de los gobiernos progresistas, un golpe de Estado, sobrevivimos a Bolsonaro, y todo ese percurso fue marcado por esta característica central de las clases dominantes de la burguesía en Brasil, que es la violencia y el autoritarismo. Entonces somos fuimos víctimas de un proceso no intenso de esos ataques que se reverbera. Y voy a comenzar un ejemplo de... La, del último mes, de la semana pasada, por ejemplo, que perdimos un compañero en el estado de Pernambuco, muerto de, en una marcha en la ciudad con cuando un carro se metió ahí, un tipo... Lo atrapaló. Y oh. este asesinato de este compañero es producto del, del odio que se pone, en, no que se, se genera en la sociedad a partir de ese discurso de odio, discurso de violencia de las clases dominantes y que hace en ese sentido. Entonces... Tenemos eso y al mismo tiempo siempre tuvimos la solidaridad incansable de la clase trabajadora. Y en, en diversos sentidos. Diversos. Hay un ejemplo que, que transformó en quizás esta construcción incluso internacional de, de dar una visibilidad a la lucha del de Movimiento Sin Tierra que es el masacre de Eldorado dos Carajás en, en el estado de Pará en 1996, el 17 de abril. que Incluso estaba en el mismo momento una conferencia de la Vía Campesina y que adotó entonces a partir de ese día el Día Internacional de la Lucha Campesina, el 17 de abril, por el, en referencia al masacre de Odorado de Escarajás. De este momento, un gran fotógrafo brasileño que falleció la semana pasada, Sebastián Salgado, que incluso supimos ahora, está se publicizando, luchó junto con la ELN de Marighella en, en los años 60. Sí. Cumplió un rol muy importante, mismo que sea un poco invisible, de eh, de, de soporte a este proceso de la lucha y la resistencia en Brasil. Hizo las fotos y él, como era muy conocido, transformó, eso eh, denunció a nivel internacional. Claro. A partir de ese proceso también, no solo la solidaridad de la clase trabajadora que siempre tuvimos. Desde el primer momento, cuando se arma un campamento, siempre hay diálogo con los sindicatos, las organizaciones en la ciudad, de todo ese proceso siempre fue una forma muy conectada y muy solidaria. Uh -huh. Entonces sí, y por eso que te decía el comienzo, nosotros somos muy agradecidos a toda la solidaridad permanente Y ahí nuestra forma, decimos nuestro aporte para la construcción de la revolución brasileña de es eso, producir, garantizar claro. la, la, la producción de alimentos saludables para que la clase trabajadora se alimente bien, tenga fuerza para hacer sus luchas, claro. pero también en otros espacios, también cuando están hay en las huelgas, en la ciudad, hay todos esos procesos, del Movimiento Sin Tierra también se pone claro. junto para, para aportar a estas luchas, ¿no? Pues bien, enhorabuena por haber conseguido esa, esa unidad. Eh, ya digo, hablando de cifras, claro, aquí nos marean tanto la cifra de militancia, <risa> eh, como te comenté antes, nos parece una burla, 1.700 militantes asesinados de 1985 y según ve ahora, ese goteo sigue incrementándose cada mes, cada semana, o sea, el número de militantes no es una época de las dictaduras militares, ni de Bolsonaro, O sea, la democracia burguesa también sigue asesinando militantes. Exactamente, exactamente. Sigue eh, incluso aprovechando eso, ¿no? Porque muchos de esos datos no son solamente de militantes del MST, mismo que tengamos mucho pero de muchos sindicatos locales mm. y también ahora... simple campesinos, sin campesinos, tierra, sin MST. Campesinos, campesinos. Los pueblos originarios, claro. los quilombolas, que son las comunidades de, de, de afrodescendientes no que se organizan en el campo. Uh -huh. Incluso estos son incluso víctimas hoy de, un, de una ofensiva brutal en el campo. Uh -huh. Con la expansión de la frontera agrícola y todo eso que significa... Sí, ¿no? la, de, la deforestación. La ¿no? deforestación, ¿En... todo eso estamos hablando concretamente de una ofensiva que afecta directamente y aumenta los índices de, bueno, de, de violencia y de muertes en el campo claro. en Brasil. Y mismo, como deciste, ¿no? desde la dictadura, pasando claro. por los gobiernos Eh, progresista dentro de los marcos de la democracia burguesa en Brasil. Claro, sí, esto, claro esto sin contar los la, millones de muertes por desnutrición que genera el capitalismo, etcétera, por enfermedad, por no acceso al agua potable, etcétera, etcétera, claro, esto exactamente, exactamente. lo conto como asesinato directo. Vale, pues lo, un tema que escuchamos a tus compañeros cuando estuvieron por aquí hace unos meses era la importancia que se intentaba dar a la formación marxista en esos campamentos, en esas comunidades, quería que nos explicases un poco que eh, si son eso, escuelas de cuadros, y ¿También se dan esa formación en las bases? ¿Qué referentes tomáis? Eh, ¿Aportáis en esas formaciones? Sí, eh, nosotros entendemos la formación como un proceso integral, ¿no? Entonces, que ese proceso, desde el primer día que tú llegas, y también creemos que la formación no son solamente los momentos teóricos, los momentos de, de, de discusión, ¿no? Bueno. La formación como un proceso integral eh, cuando tú te organizas para hacer una lucha, bueno. cuando te organizas para hacer una movilización, cuando tú te organizas para hacer un debate, bueno. ¿no? Estás haciendo también, es un proceso formativo, ¿no? Claro, que incluso hacer un canal de riego una, una rotura de una valla, como cortarla. Un, portarla, medio, un y... medio de comunicación, claro. de, de cómo tú comunicas la lucha, todos es sí. este proceso A esa dimensión Pero sí, es una dimensión incluso histórica y que evaluamos que sigue como un desafío para la, la organización de la clase trabajadora hoy, ¿no? El nivel de la formación ideológica también, ¿no? Entonces, claro, con métodos y formas adaptados a cada contexto, a cada realidad, y eso bebemos mucho de la experiencia, ¿no? De nuestros... Eh, de nuestros pensadores revolucionarios marxistas latinoamericanos, ¿no? de no ser una ni calco ni copia, como nos dice yo, José Carlos Mariátegui, ¿no? Uh -huh. de adaptar estas, bueno, esta teoría, ¿no? que uh -huh. que, que, que nos es universal de la totalidad de entendimiento de la dinámica de la lucha de clase en el mundo para esta realidad del campo y esta realidad. Pero ahí incluso a veces pasos anteriores, porque, por ejemplo, el número de alfabetos en el campo en Brasil es un número todavía que sigue alto. Entonces, el primer paso... No, alfabetizar. Eh, claro. Alfabetizar. Claro, ya, y te decía eso por el, claro, la, sí, la educación. Claro, las escuelas para los niños. Hay claro. una, una cuestión que parece que es muy simbólica, que el primer espacio colectivo que construimos cuando hacemos un campamento, cuando formamos una una ocupación, es, es es el espacio de la escuela. Sí. Mm. Y esa escuela también vista de una manera, una forma integral, ¿no? Como espacio también de formación. Entonces, sí, una formación que, que tiene una perspectiva de de formación de las bases, una formación para la militancia, y una formación para los cuadros. Claro que es una forma no estática, no dogmática, pero en una forma ¿no? que garantice también, porque entendemos que la formación es que nos da la capacidad de interpretar para actuar en la realidad, en las contradicciones. Claro. Es eso que garantiza, como me preguntaba, nuestra forma de organización, que el movimiento al mismo tiempo tenga ideas centrales que permanecen en el plan nacional de cuáles son nuestros ejes, nuestra forma, de, de claro. las banderas de lucha del movimiento, pero que permita una autonomía, que las bases del movimiento también decidan eh, cuáles son los espacios que debemos hacer una, una intervención, cada regional, cada coordinación local tiene esa autonomía también, porque hay una formación en ese sentido de entender que lo que debemos y lo que no debemos hacer, claro. de entender cuáles son los límites, ¿no? como mm. tú decías, identificar una, un territorio donde mm. tiene deudas gigantes con el banco, claro. que no está haciendo, pero nunca vamos a ocupar una tierra que, que esté a, ahí, en ese nivel. Claro. Entonces, Eso lo que permite tener esta conciencia ¿no? de que también no luchamos solo por una cuestión eh, específica. El movimiento tiene una pata que es una lucha específica de la tierra, pero esta comprensión de que solo la lucha específica no resuelve nuestros problemas y que la conquista de la reforma agraria solo va a ocurrir en Brasil con la conquista de un proyecto de, de popular es. para el país y la construcción de un proyecto estratégico en el, nuestra nuestro caso el socialismo decimos el socialismo Eso es producto de una formación política constante, permanente, integral y en todos los espacios de claro. formación. Sí, todo, claro, desde aquí quizás lo podamos ver desde un punto más eurocentrista. Claro, aquí ya la, la formación, digamos, de leer, etcétera escribir bien, comprensión, oral, escrita, ya la tenemos. Pero nosotros hablando, por ejemplo, con un compañero que tenemos mucho cariño, el Negro Suárez, ahí de Argentina, nos dice, nosotros, claro, cuando vamos a dar formación a nuestros cuadros, eso es lo que dice tú, de movimientos originarios, clase obrera, eh, campesinado del norte de Argentina, dice, es No, ya es primero que aprender a, a que comprendan bien a Lenin. Es que que comprendan bien lo que leen en sí mismos, que comprendan bien qué son obreros, que están explotados, que la única forma es la toma... O sea, cosas muy básicas que decimos, joder, lo tendrían que saber. Eh, no, no, hay hay gente que hay que hacerle ver primero qué, qué, qué, cuál es su papel en este, qué, por qué están siendo explotados. O sea, muy de la toma, eh, la teoría del Estado de Lenin. No, hay muchas cosas antes de eso que enseñar, entonces lo vienes tú casi igual. Y la lucha también enseña, ¿no? Porque sí, cuando claro. tú, tú estás ahí La praxis es la mayor maestra de teoría. Aprendes sí? a Lenin y una ocupación de tierra, no. identificando, bueno, ocupamos, ¿por qué ocupamos una tierra? Claro. ¿Por qué rápidamente se moviliza todo? La importancia de lo... los medios de producción. Sí. La import... claro. Y ¿por qué rápidamente todo el aparato represivo del Estado se pone ahí delante? Claro. Y después de la cuestión de cómo, bueno, cómo vamos a, a conquistar eso después, la necesidad de la alianza con los trabajadores de la ciudad. No. Esos son así, son una traducción concreta claro. de una perspectiva de, sí. de Lenin, por ejemplo, sí, así, sí, ¿no? digo, o sea, de la construcción. ¿Cómo explicarles cómo los cuerpos de seguridad burgueses reprimen y defienden la propiedad privada de la burguesía por recibiendo hostias en una toma de tierra? No hay mejor profesor que ese. El mejor profesor sí, es sí. la lucha. La, eso y eso para nosotros es una, es algo que pienso que, que pone un poco que nos dio esta capacidad de sobrevivir en los 40 años. Uh -huh. Pues bueno, otra cosita que quería preguntar, ¿qué relación tenéis con otras organizaciones, partidos revolucionarios, sobre todo el ATAM de Latinoamérica y demás? Nosotros tenemos, el MST en general tenía una, una relación, un, relaciones muy amplias eh, con todas las organizaciones de la clase trabajadora e incluso eh, una generosidad en ese sentido de, de dialogar. Hay un ejemplo que para mí es muy, muy concreto que es visualizar En organizaciones, sean eh, de una izquierda más radical o de una izquierda más moderada, gente que, que tiene esa referencia del MST por sus, en distintas perspectivas, ¿no? Mm. Y hay un respeto porque, bueno, hay una coherencia en su proceso histórico y todo eso. Entonces, nosotros somos parte de procesos de articulación eh, más amplios también que construimos y ponemos eh un poco más de bueno, nuestra energía en la construcción tanto a nivel nacional como a nivel internacional. A nivel nacional de diálogo con diversas con todas las organizaciones lo que llamamos del campo popular en Brasil, ¿no? organizaciones Con organizaciones como movimientos sociales urbanos, con sindicatos, con unismo con, con los partidos políticos en todos, todos los partidos de la izquierda uh -huh. en general. Y cuando hay bueno cuando hay banderas unites de todo eso estamos juntos en todos esos procesos entonces hay una conexión buena y una relación de respeto con todo eso ¿no? pero al mismo tiempo eh, digo eso porque eh, hay un principio nuestro desde el comienzo del movimiento que bueno que es el, el principio de la autonomía o sea la, la autonomía del movimiento en relación a los gobiernos al estado y también a, la, a los propios partidos ¿no? entonces tenemos ...una relación, por ejemplo, con los partidos de izquierda en Brasil, pero y los militantes del MST que quieren actuar más a nivel local o a nivel, bueno, en sus espacios no no hay una, un impedimiento para que participen uh -huh. de esta vida política en general. Claro, desde que eso no afecte directamente claro, lo que manteniendo son... Manteniendo una independencia manteniendo orgánica la, y... La, la orgánica del movimiento, eso. Uh -huh. Entonces, te digo eso porque en esos niveles de relación, por ejemplo, hay una construcción histórica que quizás ustedes conozcan, ¿no? A nivel internacional, que es la vía campesina, ¿no? La articulación de los campesinos y cada región tiene su dinámica eh, a nivel continental tenemos la, una, una articulación que llamamos de alba movimientos ¿no? ah, la articulación de alba. movimientos hacia el alba en el sentido de De ser un espacio de articulación con diversas organizaciones que sean un carácter más político, un carácter mismo sindical, un carácter de movimientos sociales populares en nuestro continente. Uh -huh. Y esto ya estamos ahí más de 15 años en construcción, de, a, a partir de construir una plataforma común dentro de la perspectiva de lo que es América Latina en el sentido ¿no? a nivel claro. general. Y a nivel internacional estamos en la construcción de la Asamblea Internacional de los Pueblos, que es una articulación de carácter antiimperialista, que tiene una perspectiva también ¿no? de, de, de la solidaridad internacionalista y especialmente no solo de denuncia de todo lo que está pasando en ese escenario de la crisis internacional, todo eso, pero también ir refletiendo conjuntamente cuál es nuestro camino común ahí en construcción de un proyecto socialista de que supere la orden del capitalismo. Entonces, dentro de esos marcos... Yo te diría que el MST tiene diálogo con muchas, muchas fuerzas y colectivos y fuerzas... Eh así en el sentido de, de entendernos incluso que es importante sermos, tener esta apertura y no nos cerramos sin... Claro. Creo. Sí, pues estaremos muy pendientes de esta plataforma internacional que nos comentas ahora de Euskal y, y lo que dices tú, es muy importante mantener relaciones internacionales con quien estás un poco más cercano y con quien no. O sea, al final recibir la solidaridad, pues a lo mejor tienes que tratar con gente, lo dices tú, más socialdemócrata, pero que te apoya, aunque luego tú tengas una relación mucho mejor con otro, pero bueno, hay que mantenerla. Y luego, por ejemplo, también me gustaría eh, que hicieras, nos hicieras una valoración sobre... El los BRICS, el papel de Brasil en ellos y el papel que crees que pueden jugar en un nuevo escenario multipolar, esta ruptura del escenario unipolar. Sí, nosotros estamos mirando eh, al mismo tiempo con una perspectiva un, optimista en el sentido de que haya una conformación ¿no? más concreta de, de un bloque que se contrapone a la lógica del imperialismo es. ¿no? de, y en su momento es importante Destacar, ¿no? Un momento de, de un imperialismo mucho más agresivo, mucho más intensivo en sus formas, ¿no? Lo que hay algunos compañeros nuestros dicen incluso de un momento de quizás de un hiperimperialismo con la violencia militar mucho más explícita en este momento contra todos los pueblos del mundo mm. y que busca apropiarse de los recursos naturales, de los recursos de todo eso, de una forma muy escancarada, como decimos, ¿no? entonces los BRICS en, y las medidas que están en debate interno de los BRICS nos parece muy inter interesante, el, el, el debate sobre la desdolarización de la economía que parece un eje central mm. delante de un escenario de la dominación sí. del capital financiero, del dólar en el mundo y todo ese control pero también los BRICS es un espacio por obvio, la construcción de la multipolaridad no va a ser algo un camino tranquilo un camino, claro. no, va a haber confronto va a haber conflicto mm. en esta construcción Y los BRICS también están permeados de, de, de contradicciones sí, claro. internas de los BRICS. Es que, claro. Digo eso porque esta semana mismo, eh, este año, la próxima eh, cumbre de los BRICS va a ser en Brasil, ¿no? El mes de ahora, junio uh -huh. julio. Y esta semana estaba, por ejemplo, el debate del, del Consejo Civil o el Consejo Social de los BRICS, que son una construcción que comenzó en la última eh, cumbre en Kazán, en Rusia, que comenzó y ahora en Brasil se dio un poco de continuidad que es discutir y eso de nuestra parte nos interesa también discutir el rol del, de los de los movimientos de largo de las organizaciones y ahí hay una disputa incluso de ese sentido si es organizaciones la sociedad civil en un término más abstrato oh, yeah. nosotros defendemos un consejo popular que es discutir cuál es la perspectiva de, de los BRICS dentro también de una perspectiva de, de transformación que no involucre solo una relación entre los estados. Yeah. O sea, una discusión más a fondo también sobre cuál así uh, la perspectiva del sur global, cuál okay. es la perspectiva también de las organizaciones del pueblo en general para este proceso. Claro. Y so, ahí Ahí lo, no, lo que dices tú, hay países que no que eran países incluso racionarios como la India, las nuevas petromonarquías la que están entrando ahora que claro, es que ahí lo que dices tú, hay es pues como el antiguo movimiento de países no alineados, que es que confluían un, sí. países antagónicos con príncipes con países con, como Yugoslavia, el espíritu de Bandung, claro, el, es, exacto, el, el espíritu de Bandung. de Bandung, es que ya era, ya era difícil entonces, pues imagínate ahora. Sí, el espíritu de que todavía ahora estamos reviviendo un poco del espíritu de Bandung sí, en la, ese la sentido tri continentaltal incluso mm. no, nosotros una de las de los procesos que proporcionó la asamblea internacional de los pueblos eh, en ese sentido de diálogo y de construcción es un instituto de investigación social mm. que se llama instituto tricontinental que uh -huh. hay la página en la internet que se puede buscar y ahí estamos también buscando esta perspectiva también de la elaboración teórica pero no la elaboración teórica abstrata una elaboración teórica que es parte de la realidad y de las luchas concretas de los pueblos del sur global y a partir de eso también construir una elaboración para bueno entendernos mejor el contexto, para actuarnos de una forma más. Y ahí el Instituto tiene... Eh, sí, lo un... leemos de vez en cuando los textos que van sacando sí. esos son interesantes en relación con estas nuevas teorías. De, sí. eso. de buscar incluso eso. Es el momento de la historia exige, no incluso este momento de la tensión, de la, de la perspectiva de la construcción de una multipolaridad. Claro. Como dicen a veces... Eh, bueno Queremos solo la multipolaridad también... Eh, no nos resuelve el problema, ¿no? Decimos queremos un mundo multipolar y pluricéntrico, por ejemplo, tener claro. tener un también ¿Sí? muchos más centros, no queremos un nuevo centro que se, que se hegemonice. Sí, y extender toda pues, toda esta historia del intercambio desigual entre norte y subglobal. Eh, Pero nosotros que vivenciamos los los años 90, mm. ¿no? que se produjo todas la, las tesis del fin de la historia, que ya. Fukuyama, ¿no? dijo el fin de la historia, que mm. no había pues que era más fácil se destruir el mundo. Sí, cae el muro de, de Berlín. Berlín hay en cae todo ya eh por eso que pienso que este momento es un momento que, que vemos así con una expectativa buena, un poco de esperanza y sí, de optimismo. Es, es la primera vez que estamos un poco en auge el antiimperialismo como una piedra en el zapato Yo pienso lo que menos. nuestra generación, no sé, yo tengo 39 sí. años así y bueno y es eso, crecemos claro. en un mundo claro. todo, todo la derrota de la, de la, la Unión derrota. Soviética la derrota del, del lo, comunismo de los partidos comunistas de la historia del revisionismo eh, derrota, carajo, nos todo, hemos comido, doblado todo, todo, todo este contexto súper sí. complejo que vivencia Digamos, y pienso que ese es por eso quizás, ¿no? Y a veces también hay, y es normal que en este momento también haya, a veces, eh, situaciones y cosas un poco, ¿no? ¿No? De, de, de un súper optimismo en relación, como se bueno, solo la, la conformación de los BRICS va a resolver claro, todos no, nuestros sí. problemas. Y que eso que ahí está la clave, claro. así, también de discutir. No, los BRICS puede abrir puertas y son así, muy importantes en ese sentido. Y no solo los BRICS, diría otros procesos de articulación a nivel regional. Mm. En Latinoamérica lo, lo que fue la construcción de CELAC, del Consejo mm. de Estados Latinoamericanos, que fue la construcción no para para combater eh, una perspectiva de, de, de la hegemonía de, de Estados Unidos en América Latina a partir de los procesos regionales no entonces la CELAC es conformada por todos los estados latinoamericanos claro. sin Estados Unidos y Canadá sí. eh, o como fue la UNASUR en aquel momento en el primer momento los gobiernos progresistas son ideas y procesos de articulación regional claro. que nos interesan en el sentido ¿no? también de ir fortaleciendo esta perspectiva de de la construcción de un mundo multipolar y pluricéntrico. Mm, y lo que dice esto es cogerle el punto, porque bueno, aquí, tanto en Euskal Herrie, digamos, con Europa, también se da ese proceso de gente que se pasa de vuelta con los BRIC y gente que se queda acordada, es decir, gente que ve los BRIC como un proceso ya de, esto es el socialismo, la China socialista, ya prácticamente que dicen casi la Rusia socialista, o sea, y, y los otros, los que eh, todos los, los que siguen las teorías del caca de griego, de son eh, teorías interimperial, interimperialistas, es decir, Rusia es imperialista, China es imperialista, estos son guerras, o sea, los BRIC es el el otro bloque imperialista. Teorías que aquí combatimos muchísimo. ¿Cómo que imperialista? O sea, no. ¿Son cap países capitalistas? Sí. ¿No son socialistas? No. ¿Pero combaten el imperialismo? ¿Son la oposición al imperialismo? Por supuesto. Cada mismo es quien abre ahí. O sea, y hay gente que no entiende. Y ahí creo que encontrar ese punto justo de explicar que los BRICS abren un camino que si no es un camino socialista, por lo menos es una piedra grandísima en el zapato el imperialismo que lo que dices tú, que en una generación no la hemos visto así desde hace muchos años. Exactamente, exactamente. Yo pienso que, que es eso, ¿no? Y este proceso de la Asamblea Internacional de los pueblos nos permitió así abrir un poco también hasta además de las relaciones más políticas y todo este contacto esta convivencia más directa con procesos que son para nosotros muy importantes y muy centrales hoy no por ejemplo además de nuestro proceso permanente desde de parte nuestra tenemos una brigada por ejemplo en venezuela eh, a 20 20 años ¿no? desde 2015 5, 2006, tenemos una brigada permanente allá contribuyendo con el proceso por ejemplo, de ayudar el proceso del pueblo de Venezuela en el sentido de la producción de alimentos, de uh -huh. alimentos que siempre fue una cuestión, este año tenemos un gran proyecto allá que se inaugura que se llama Patria Grande del Sur que es una área de producción que se comienza con 10.000 hectáreas ahí, en conjunto con las Unión Comunera, una organización ah, sí. local mm -hmm. y de construir un proceso de producción de todo, replicar un poco de, de nuestro conocimiento pero mm -hmm. también en el sentido, bueno, para aportar el proceso allá, nuestra solidaridad permanente con Cuba y con todo que claro. se pasa, pero... El proceso de la Asamblea Internacional de los Pueblos nos abrió también otros procesos de relación. Claro. Por ejemplo, tuvimos eh, eh, y estamos en contacto también con los procesos de Sahel, por ejemplo. Claro. ¿no? Sí, muy importantes ahora. Y esta pasas, relación nos pero... abrió incluso de visibilizar en Brasil lo que está pasando en Sahel. Claro. ¿no? De, de, de visibilizar además, bueno, por obvio, la cuestión de, de, de lo que pasa en Palestina, del genocidio claro. del pueblo palestino. Entonces pienso que estos procesos de articulación internacional eh, que tiene su autonomía en relación a eso van también caminando Y todos esos debates siempre están ahí, ¿no? Y de construir cuál es el, el medio, del, el, así, la, la línea justa, como decimos, claro. ¿no? Entre no caer en una... superdimensionar este proceso como si eso fuera a resolver todos nuestros problemas, claro. ¿no? Pero al mismo tiempo de entenderlo, como bien dices, eh, de entender de que eso sí genera una contradicción en ese sistema imperialista que hegemoniza ¿no? el mundo mm. bajo la fuerza militar principalmente, ¿no? Sí, porque es importante dar la carne de Venezuela, eso es importante importante empujar desde los procesos revolucionarios populares. Estuvimos ahí también hace poco en Venezuela la, la producto el, el movimiento comunero, uh -huh. súper importante, en cómo está empujando, empujando el socialismo incluso al propio gobierno, al propio movimiento, al propio chavismo entero. O sea, el movimiento comunero vanguardia ahora mismo, según creemos nosotros allí, de, de empujar, de apretar, de comunalizar en las comunas, valga dar redundancia, es decir, muy, muy importante. Sin esa vigilancia, incluso ...defendiendo frente a los fascistas, ellos mismos sus propias comunas, haciendo grupos armados, a o sea, esa importancia de... de no, la, pero eso sí, plena. y eso también yo, de, de otro elemento de nuestra generación, que siempre hablamos de esto, que nuestra generación... Eh, ...el ejemplo mayor para nosotros, por la relación cercana, incluso América Latina, es lo que pasa en Venezuela, ¿no? desde el primer momento, desde ¿no? la conexión lo había con Chávez desde el comienzo de la revolución, cuando había muchas dudas incluso en la izquierda latinoamericana sobre el, quién era Chávez de todo eso y que Fidel lo bancó, ¿no? No, no es porque tenía tenemos esto este sentido también que es normal por el ser un militar y todo eso y todo lo que representan los militares en nuestros procesos latinoamericanos yeah. no había una desconfianza en primer momento no de eh, a ver si va a ser Dios? otro golpe trucho sí. otro golpe militar quien es este y, militar no. que está ahí y bueno y después se genera, generó una relación de confianza en especial un cariño muy grande de, de él con el movimiento y del movimiento con él uh -huh. y eso también y pienso que estos son ejemplos bien concretos ¿no? de estos procesos y esta relación que tú bien dices ¿no? el, el rol que cumple ¿no? desde el golpe de chimón con que chávez dio que dijo no como una nada en claro. ese sentido ¿no? de establecer eso que es mm. de la base mismo que los procesos de cambio real mm. no no parten solamente de una perspectiva bueno es muy importante tener el gobierno y es central para mm. este proceso tener el, el control del tener un gobierno revolucionario que vaya cambiando la estructura de un estado burgués histórico mm. que perdón, Pero sin el proceso de la organización, la movilización permanente del sí, pueblo, sí. eso es imposible. Eso lo vimos ahí, claramente. Es, es, todos los aciertos de la revolución popular, en así que es una revolución popular, ha sido el controlar el ejército, tenerlo claro que no te van a pegar un golpe, que los altos carros... Y el proceso de las comunas, de, de, activas continuamente, vigilando... y apretando siempre hacia adelante, muy importante, muy sí, importante. Y bueno, eso es un el elemento fundamental, eh. ¿no?, de, de mantener este proceso. Son los soviets, al final, es que es eso, las comunas, los soviets, las asambleas populares, como lo quieras llamar, sí. el poder popular. No, es... y la experiencia, eh, mira, eso es súper interesante, porque cuando... Cuando, en este día que, que, que se conoció el libro incluso de Chávez, que es un discurso de la, lo presidente, cuando él anuncia esta perspectiva del golpe del timón, que, debería, que el proceso bolivariano debería cambiar, Chávez cita justamente esto, el proceso de las comunas acá... No, no, estamos inventando, no estamos partiendo del cero. el cita ejemplos desde la toparquía del de de ejemplo ya de, de, de Simón Rodríguez, el ideólogo de Simón Bolívar, no. reivindica todo el proceso de autoorganización de las comunidades no. de los Andes, reivindica los procesos que se construyeron en China, no. reivindica los soviets, reivindica incluso el espíritu de, de la, la, la comuna de París claro, y todos esos se, procesos. Es que Tú, siempre que, por supuesto el marxismo no es un dogma, es una guía para acción, pero eso, hay muchas veces que nos podemos intentar inventar cosas nuevas que ya las que ya tenemos ejemplos de los que coger adaptándolos a nuestras condiciones materiales y a nuestro tiempo histórico ¿no? objetivas pero joder ya tenemos ejemplos históricos de qué ha valido y qué no ha valido en la vida total. pero bueno pues otra cosa que queremos preguntar es eh, vuestra opinión vuestras relaciones con Lula da Silva y el PT eh, me imagino que esos altibajos en cuanto sí, a ilusiones y a, y a desilusiones eh. si sí, total total es, pienso que eso pero es importante hacer un análisis eh, bueno a partir de esta realidad ¿no? contradictorio es verdad porque por un lado vivenciamos un momento muy difícil no que lo fue tuvimos en un golpe cuatro golpes no la deposición de la presidenta dilma que era una presidenta legítima electa por un golpe parlamentario judicial yeah. un lawfare total la así. Sí, ahora, sí. muy arquitectado incluso con los jueces que fueron estudiaron allá en los Estados Unidos sí, muy son, bien orientados son, la la mejor muy de bien orientados estuvieron ahí eh. con un proceso muy sí. así y eso, bueno, la historia se comprobó después todo eso, esas relaciones incluso relaciones que estaban ahí de incluso que involucraban millones de, de, de, de, de, de involucraban concretamente el de dinero pero también no era solo sí, sí. una la, cuestión la, ideológica. La CIA tiene una vista larga que es como, puedo formar a alguien, tenerle 10 años de formación para luego meterle donde le sí. quiera meter y no tiene ninguna friza en hacerlo", ninguna, claro, ninguna. No. entonces comenzaron con, con este proceso incluso que nosotros vienen de la, de la crisis del capital Del capitalismo, que, que en 2008, 2008. tuvo esos en momento. Entonces comienza ahí en Brasil a generar todo un clima. En 2013, movilizaciones que ellos disputaron. Uh -huh. Comienza la ascensión de las ideas nuevamente que surgen. Esas ideas de defensores de la dictadura, esos discursos de odio en la sociedad. Y bueno, culmina con el golpe en contra de Dilma. Después de eso, del, del golpe contra Dilma, viene un segundo golpe, que quizás es más violento, que es la aprobación en el Congreso Nacional de la sacada retirada de derechos, ¿no? El derecho a una reforma laboral una reforma del sistema previdenciario que bueno dice respecto ahí a la, a la cuestión de las pensiones de ¿no? de la, de la, de la, la, la jubilación ¿no? de otros derechos que fueron sacados incluso con esta mayoría que se construyeron ahí después en 2018 cerca de las elecciones viendo la posibilidad que tenía Lula de ganar las elecciones lo lo encarcelaron no lo pusieron preso ahí por más de 500 días en este proceso. Y después surge una figura en alianza con esta burguesía neoliberal supuestamente democrática que no tuvieron ningún pudor de apoyar y, y elegir a Bolsonaro. Claro, adentro después tuvieron muchas contradicciones entre ellos, ¿no? En la forma que Bolsonaro eh, bueno proponía, esta forma no más fascista mismo, sí. abiertamente fascista, y vieron contradicciones. Pero llegamos a 2022, en un escenario muy difícil, ¿no? que estábamos entre la un proceso de re la reelección de Bolsonaro o la posibilidad, y ahí después que Lula sale de la cárcel, eh, nosotros, por ejemplo, tuvimos en la, en la vigilia de Lula, por la liberación de Lula, tuvimos un rol muy importante, es que tuvimos todos los días ahí, organizando puertas de la cárcel, ¿no? Así, un campamento al lado sí, ¿no? de la cárcel organizado El movimiento cumplió un papel muy importante por entender esto, ¿no? De que era una cuestión así, era un proceso no contra Lula, sino un proceso en contra de la clase trabajadora, en contra de nuestras perspectivas, ¿no? Mm. Bueno, con muchas contradicciones de ese proceso en 2022 se puso esta cuestión. O era la reelección de Bolsonaro o una perspectiva y este frente amplio que se constituye que elige por final a Lula que involucra sectores importantes de la clase trabajadora y al mismo tiempo esos sectores eh, liberales, democráticos ¿no? que estaban contra Bolsonaro es la, la caracterización inicial de este gobierno Lula 3 Lula 3 no es de distinto, es otro momento histórico en relación al Lula 1 y 2 ahí un otro momento de, de condiciones económicas, de toda la, la relación de la región, un momento de crisis de profundización de la crisis del capitalismo entonces si sí, hay mucha contradicción y para nosotros es un, un medio termo ahí que tenemos que tener mucha conciencia, bueno, primero que no, las cosas no van a ser resolver en el, el corto plazo, mm. no es una cosa que bueno, no tenemos un gobierno, no es un gobierno de revolucionarios tampoco claro. es un gobierno popular mm. y tampoco es menos que el gobierno, con menos condiciones que el gobierno de... de uno y dos que para nosotros ya fueron muy limitados. Claro. Entonces, hay una nuestro rol es aprovechar esta ventana, este de respiro democrático para no perder la, la centralidad en el trabajo de base la organización de la construcción de Fuerza Popular. Eso no podemos perder y no ilusionar que adentro de las estructuras del gobierno van a cambiar cualquier cosa. Tenemos que aprovechar este momento para seguir acumulando fuerzas incluso algunas políticas que de vez en cuando salen ahí claro. a aprovechar por ejemplo las cocinas populares abrieron un pequeño son pequeñas victorias que bueno que tenemos que aprovechar lo máximo pero tenemos al mismo tiempo la lectura crítica de ese proceso claro. que es muy limitado no que tiene un poco de falta de incluso de, de, de osadía incluso sí. de, de los ministros de izquierda hay una lógica institucionalizada de la izquierda así en general que piensa solamente con eso que, que las cosas van a ser resolver dentro de un espacio Aquí, por otro lado, es un espacio que está hegemonizado ahí por por sectores de la bancada en el Congreso Nacional, que llamamos la bancada BBB, del BOE, de la Bala y de la Biblia. Sí. ¿No? Eso se conforma en una, una estructura que ellos cambiaron, incluso en Brasil que había un sistema presidencialista, donde el poder ejecutivo tenía una capacidad mucho mayor de inversiones claro. de todo eso, perdió en estos últimos años no la capacidad. Claro. Hoy ellos controlan una parte importante del presupuesto, controlan la agenda política muchas veces, entonces hay una necesidad ahí. Entonces, por un lado, tenemos que defender este gobierno de la, la, la amenaza de, del retorno de Bolsonaro, porque Ganamos a las elecciones de Bolsonaro, pero el bolsonarismo sigue vivo en la sociedad. La extrema derecha tiene claro. la posibilidad de volver el próximo año, concretamente. Si el gobierno Lula no tiene éxito, principalmente en la, la economía, vuelve. Sí, sobre todo eso, es que lo, lo que hablamos ayer también con otros compañeros, la socialdemocracia, al final lo que dices tú, tan, o sea, al final es su papel y se queda tan corta en cuanto a los derechos, o sea, que no hace nada por al final por los derechos reales de los trabajadores y se quedan cuatro leyes de... Eh, etcétera, que al final vuelve con más fuerza siempre la derecha, o sea, al final es que como decía Stalin, al final hacen del papel de la pata izquierda del, del capitalismo y del imperialismo porque se quedan hace crea tanta desilusión entre la clase obrera que le ha votado, queendo que iba a hacer algo, que al final todos esos sectores aquí pasa, por ejemplo en el estado español, mucha clase obrera se está yendo a Vox. Porque los que supuestamente los Podemos, sumares, etcétera, no hacen nada cuando están en el poder. Entonces, crea tal desilusión que gira todo eso y se va a la extrema derecha y vienen los fascismos y está viéndose en toda Europa, como después de sociales democracias que no hacen absolutamente nada e incluso más gasto militar... La gente pega un giro, el populismo gana sí. y, y surge el fascismo. Pero igual que sí. eh, surgió Hitler ante la inactitud de la socialdemocracia alemana y etcétera, siempre se repite. Sí, sí. Mm. Pero yo pienso que en Brasil hay una así eh, entiendo hasta, en Brasil hay una, una diferencia en el sentido que, eh, por ejemplo, Lula hoy es nuestro menor problema dentro del gobierno. Yeah. El propio Lula tiene algunas veces el discurso más eh, más contundente de lo que fue el gobierno Lula 1 y 2 en general. La cuestión central es la correlación de fuerzas internas de este proceso que también está mucho más es mucho más limitado en el sentido, ¿no? claro. Lula hoy incluso está ahí en, en anunciando un nuevo asentamiento en el estado de Paraná. Está ahí haciendo los discursos de que es importante la reforma agraria que no hablaba en 2000 en el, claro. los gobiernos inicial, pero Las contradicciones ahí y para mí es eso eso también de, totalmente de acuerdo las ilusiones que solo y no digo eso no la lucha es importante ojalá no hacer del parlamento una tribuna para la, para fortalecer la, la organización y la lucha del pueblo en general mm -hmm pero hay un espíritu, en una ilusión con las instituciones que de repente, eso para mí es lo, lo principal contradicción claro, de la, de la sí. izquierda en ese sentido. ¿no? Y que tampoco puedes impulsar a las masas a que tenga esa ilusión en ese Esta proceso fórmula, electoral, ¿no? en esa democracia burguesa que, por otro lado, como dices tú, joder, como socialistas intentamos derribar, entonces hay que tener... Sí, y es una cosa así, de esa fórmula de parlamento, calle parlamento, que que no hay más, no claro. que la lucha institucional debe fortalecer la perspectiva de la lucha... Y eso no hay. Claro, porque imagino que igual, eh, ya que dices esas buenas relaciones que tenéis con Venezuela, con el proceso comunal, imagino que las declaraciones de Lula respecto a Venezuela ahora habrán caído en parte del movimiento que le sigue apoyando y que le siguen diciendo un poco un jarro de sí, agua fría, ¿no? Sí, pero nuestro apoyo es un apoyo siempre fue muy explícitamente crítico y nunca, claro. nunca abdicamos sí, de intural. nuestra posición, ¿no? Bueno. Incluso los temas, por ejemplo, el tema de Venezuela, ¿no? Rápidamente también articulamos como ALBA Movimientos en Brasil una carta El tema del acuerdo Mercosur-Unión Europea, en ese sentido también, de demostrar todo eso. Eh, el tema de Palestina ahora, por ejemplo, que él dio declaraciones importantes, hablando del genocidio, explícitamente del claro. genocidio. Fue muy atacado incluso por los sectores del sionismo allá, pero está hablando. Pero... Ayer salió, salió una carta con un artistas, intelectuales, organizaciones exigiendo, Lula, no basta más solo palabras, hay que partir para las acciones, tenemos que cortar las relaciones con Israel. Entonces claro. pienso que es eso también es un, importante de nuestra parte, de ser también esta perspectiva crítica, ¿no? de, de no quedarnos ahí como una lógica crítica del proceso que, que vivimos allá. Cara, pues me, bueno, me dicen ya que nos quedan 10 minutillos así. Te voy a decir eh, una última cosa que eh, una opinión eso de aquellos años 60 y 70, aquellos años de Carlos Marighella, del PCB, de la LN, un poquito una opinión que tenéis de esa tanto de Carlos Marighella como de esos, de esos años y para cerrar lo que quieras tú decirnos y demás para acabar vale, la entrevista. Bien, bien. bueno, Marighella, para nosotros primero es una inspiración, ¿no? tenemos mucho bebemos mucho de este de ese ejemplo claro él como una figura que representa un poco de ese espíritu de esta generación no la historia de mariguela por su desde su nacimiento ¿no? que nace ahí ya es una síntesis de Brasil también de la lucha revolucionaria en Brasil no desde después cuando joven en los años 30 como militante combatiendo los fascistas en Brasil hay capítulos de su historia que son fantásticos cuando joven hay secundarista Estaba ahí luchando contra lo que llamaban las fuerzas sí, las bandas fascistas de, ¿no? integralistas, de confrontándolas en la, la calle a ¿no? tiros. La, las gallinas verdes que eran los los integralistas, los nazis ah. de Brasil que intentaron ah. se formar en esos años. Después fue preso en el Estado Nuevo, tuvo en la cárcel, sale de la cárcel y va y vira de uno de los, de, de los diputados, de, de los comunistas después de la guerra, ¿no? En 46. Es casado, su mandato, bueno, el PCB, el, entonces es puesto en la ilegalidad, después vuelve y va, bueno, en la lucha después, rompe con el Partido Comunista, forma la Alianza de Liberación, ah. la Acción Liberadora Nacional, mm. eh, y va a la lucha armada y por final eso... Pero Marighella, entonces, para nosotros es un poco de esta síntesis, ¿no? de, de que, que es un, como un retrato de la, de la historia de nuestra lucha, de la lucha de nuestro pueblo del siglo 20 ¿no? Uh -huh. Que pasó por esto con un ideario muy fuerte, eh, ¿no? De esa perspectiva ideológica, de mantener la perspectiva, ¿no? Y pero también, eso la, su historia también demuestra la capacidad de adaptarse a distintas, a diferentes situaciones, ¿no? Claro. Incluso en, en, en el último momento de su vida y relacionada incluso con, lo, con, lo, con los curas eh, dominicanos de la teología de liberación, uh -huh. ¿no? Sí, ¿no? así es una cosa, un tipo bueno, sabio remar un, en todas las aguas sabía remar ¿no? en todas las aulas aguas, sí, sí, una ¿no? relación fantástica, entonces para nosotros es un referente de nuestra ¿no? lucha, sí, en el sentido que tenemos que resgatar, incluso para que no se perca esta memoria ah. de Carlos Mariguelo, con esta capacidad incluso, de no, no después estuvo también el proceso de tricontinental estuvo en Cuba, todo eso, así bueno. en la Ola, ¿no? la reunión de la Ola estaba ya bueno. como... Sí, imagino que allí también tendréis un proceso de demonización igual que ahora mismo en Argentina, con a los montoneros y más que le están intentando demonizar el terrorismo, no sé qué, pues toda esa época imagino total, que... Total, total, siempre fue eso, claro. si sí, Marighella como el enemigo número uno de claro, la dictadura, se, claro. se pasó eso, pero también, ahora también hay una remontada a la historia con la propia película que es la película de Wagner Moura, ¿no? que hizo Super uh -huh. Marighella que se transformó un poco conocida claro, y ahí punto cuenta un poco también de esta parte, bueno, de, de, de este tipo de, de leal que entregó su vida entonces Marighella para nosotros es, sí ¿No? un ejemplo de, de, de inspiración y que bueno nos, nos nos permanecemos así como un deber nuestro de seguir, no rescatando su ejemplo y principalmente eso que decía, ¿no?, de, de seguir eh, la construcción de su proyecto, su de su legado, ¿no? Pues nos alegra oír eso, aquí también es un referente para nosotros, pues lo que te digo como para acabar, si quieres comentarnos cualquier cosa que quieras, que estamos ya casi con el tiempo encima. No, solo agradecer la invitación uh -huh. por el debate, hay muchas cosas, ¿no? El tiempo se sí, se nos o sea, queda al final, sí, tenemos que meter en una hora, podíamos aquí quitándonos 2 sí, horas, tal, pero... eh agradecerlo y decir eso, ¿no?, que de, desde nuestras perspectivas, ¿no?, de, de, de la construcción De, de la solidaridad, de las relaciones entre los pueblos, eso para nosotros es, es fundamental no el internacionalismo para la MST es. como principio, como valor y como elemento fundamental de nuestra estrategia nos pone en esta perspectiva permanente de seguirmos contribuyendo en todos los temas ¿eh? el tema de la comunicación popular el tema de la formación política el tema de hacer, entonces nos ponemos también ahí Eh, abiertos también para que podamos seguir construyendo juntos este camino ahí en construcción Eso es, pues un gusto conocerte entrevistarte y como dices tú tanto desde Euskal Herria, desde Brasil desde el norte global, global atacar al imperialismo hasta derribarlo y hasta la victoria siempre compañero. Hasta la victoria siempre Venga <risa> Kúchalo! Cool